Ya empezar a jugar los playoffs que ya tienen fecha confirmada como veníamos anunciando Pero nos vamos a Brasil porque justamente allí eh, hoy comenzarán los cuartos de final Con Piñeros y Botafogo donde no hay argentinos Pero sí hay un argentino esperándonos del otro lado de la línea y es Enzo Ruiz ¿Cómo estás Enzo? ¿Cómo va gente? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo va eso después de haber dejado a un duro, no? Minas tenis en el camino, dos a uno Pero teniendo que dar vuelta la serie, no? Con la presión y obligación que genera eso sí, sí, la verdad que, que bueno el empezar trayendo nos, nos daba esa, nos ponía esa presión ¿no? por así decirlo de, de tener que, de, que definirlo acá en casa como sea, ellos son un equipo muy bueno y en este último tramo de la competencia digamos la segunda parte de la NB se, se les ha sumado el anquiño que bueno que eso los ha potenciado muchísimo y, y bueno tenemos que, que trabajar más en la cuenta Eh, para, para vencerlos, eh, como te digo, un equipo que, que se, se había potenciado muchísimo en todos los, los aspectos y, y bueno, nosotros que nos no venimos jugando de la mejor manera, tuvimos el, el envión en las últimas fechas y, y bueno, gracias a Dios, a hacer bien las cosas para, para dar la vuelta a la serie y quedarnos con, con este playoff y pasar al cuarto de final. Bueno, justamente lo nombraste recién, ¿no? ¿Cómo es jugar contra Leandrinho, no? Tal vez eh, la figura, una de las figuras preponderantes que ha tenido el básquetbol brasileño con una carrera internacional muy importante, incluso presencia en NBA. Sí, bueno, imagínate, es un jugador totalmente distinto a todos, con muchísimos eh, recursos y, y, bueno, a mí el, el nombre primero, con el segundo juego, lo, lo que me ha tocado jugar eh Tienes que defenderlo y hacer bastantes especiales contra él y, como te digo, siempre tenía una cosa distinta que, que sacaba y, bueno, jugó súper, súper distinto y que hasta enfrentándolo aprendes cosas de él y poder cruzar algún diálogo de alguna jugada en el partido y la verdad que, que un crack, un señor eh, dentro de la cancha de fuerte también y, como te digo, siempre se aprende este clase de jugador enfrentándolo, teniéndolos ahí. Bueno, es cierto, además, que justo, claro, les toca eh, les tocó Minas, ¿no? El octavo, en este caso, de ustedes, Bauru, el noveno Minas, y sabiendo lo que siempre conllevan los playoffs que es eh, otro torneo aparte. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero ahí, eh, por la manera que venimos jugando nosotros, que, que podemos haber quedado en la sexta posición, pero para ver el último partido con con del local, nos manda la la octava... Eh, No, no no no no habíamos terminado bien... ...jugando bien como... ...a lo mejor queríamos y... ...nada... Eh, ...hay que cambiar la mentalidad... ...como decía vos, los pelos no fue un torneo aparte... Eh, ...un torneo que si empiezas mal... ...no tienes tiempo de... ...de hacerte lamento y nada... ...hay que cambiar la cabeza y enfocar el siguiente partido... ...y bueno, eso tuvimos la capacidad de hacerlo... ...y... de la nada... La nada pues, ...estaba difícil, el segundo partido nuestro... ...que, que fue el primer local un partido peleado, peleados hasta el, el último que se, se pudimos sacar una ventaja, y nos permiten ganar, pero, pero bueno, eh, eh, dejamos atrás esto, ahora estamos enfocados en otro gran rival que se viene para el final Claro, a esto se le suma que quien viene adelante es ni más ni menos que Franca Vázquez, ¿no? Un equipo que fue campeón de la Liga Sudamericana, que parecía ser la, la revelación o, o el gran candidato a la Liga de las Américas, pero se quedó en la puerta de las semifinales jugando en casa, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, eh, como decía vos, ellos son el campeón de Sudamérica, el mejor equipo de Sudamérica, y es un equipo también es muy difícil, pero nosotros eh, aquí en Brasil es un clásico, Franca Bauru también, es un condimento extra que se suma a todo esto, eh, como te digo, nos, nos conocemos muy bien porque jugamos muchas veces en el torneo paulista, de, bueno ahora en el bebé, es como que los otros equipos nos conocemos bastante, así que también va a ser una serie de va a ser muy dura, nosotros empezamos a local, tenemos el primer partido en casa, así que tenemos que aprovechar, estamos trabajando para eso, y, y bueno, empezar el martes de la mejor manera. Bueno, y me imagino que además van en busca del Batacazo, un Batacazo que ya empezaron en los playos con Cearense eliminando a Paulistano, el tercero de la Liga de las Américas. Sí, sí, sí, tal cual, es como hablamos, esto es aparte, un torneo aparte, y Paulistano le que perder la en Ceará y Y local local con la presión, no ha no, no, no podido hacer un buen juego y, y tenía dando un batacazo cuando el décimo segundo, que termina entrando en la última fecha, los playoffs y lo deja fuera, ¿eh? Así que no, no es para confiarse, no, no es para, para confiar nada, hay que entrar a jugar y, y ahora es el mejor de cinco partidos, si viene la mejor de tres, el octavo de final es la mejor de cinco y, y, bueno, hay que hacer lo mejor posible, tenemos la chance de empezar el local nosotros, así que es pues un partido muy importante en donde ganarlo tiene que muchísimo. Bueno, ¿y cómo está la legión argentina en Brasil? No, Si bien es cierto que ahora solamente quedan tres, tres representantes, porque mañana Flamengo con Franco Balbi empezará a jugar contra el Corinthians, el Moji das Cruces de Caferata recibirá al Searense, eh, bueno, vos en Bauru, hemos sabido, porque nos ha contado Enzo Caferata, que hay un grupo de WhatsApp incluso que a veces se juntan a tomar mate sí, sí, sí, tenemos un grupo donde nos, nos hablamos ahí de todo, generalmente cuando nosotros tocó en la ciudades que, que está alguno, eh, eh, nos, nos juntamos a ver quién lleva el mate y quién no, y esas cosas, eh, pero bien, bien, la verdad que todo, bueno fallan le tocó quedar afuera, pero él, él, él ha hecho un gran trabajo ¿no? en San José, un también está haciendo el suyo allí, Mallilla, lo de Franco creo que, que es el, para destacar, Franco está haciendo un torneo increíble. Eh, creo que gran parte de que Flamengo esté ahí ¿no? en los puestos de arriba es, es el trabajo que él ha hecho él ha tenido una remontada después de noviembre y diciembre donde empezaba a tener juegos de altísimo nivel y, y, y bueno y ahora está candidato para ser eh, el mejor jugador de las ligas, así que lo de él es, es increíble, se lo merece sé que, que trabaja para eso y está muy bien, él está muy bien así que Ahora empieza su, su playoff, así que como argentino, apoyándolo a él. ¿Y Luis, cómo está Mauro O mejor dicho, ¿Bauru cómo está con Ruiz No, bien, bien, bien. Al principio, como no te digo, por hoy faltaba Alex, que, Alex pide, que ahora se ha, se ha incorporado. Es un equipo que bueno que tiene muchas figuras eh, y me acomodo a lo, que, a lo que el técnico me pide. Eh, Acá siempre les digo lo importante es ganar día no va a tocar a mí tener la bola o a otro día otro y siempre lo importante es estar predispuesto para el equipo y, y me siento muy bien me siento muy bien con el, con el todo que tengo en el equipo con el, con la confianza que tienen todos los compañeros para conmigo me siento muy bien en la ciudad mi familia está muy bien o sea la verdad es que aprovechando muchísimo muchísimo este año y, y estoy muy cómodo Bueno, ¿y ¿Cómo sigue tu carrera después de estos playoffs de la NBB? ¿Tenés contrato en Baudú? Eh, ¿Vas a esperar alguna oferta? ¿Te, querés, ¿Te gustaría quedarte en Brasil? ¿Tal vez pegar la vuelta a la Argentina? Mira, la verdad no tengo ni idea. No Sé que se están hablando, se está hablando eh, aquí con con la gente. Eh, ellos están muy contentos con lo que ha sido de año hasta, hasta aquí, hasta ahora, aquí. Así que de mi parte, sí, sí me gustaría quedarme más que nada, porque te digo, que veo a mi, a mi familia que está muy bien y, y me siento bien, así que, si se da la chance de quedarlo, lo, lo haría, y si no, bueno, a esperar, a esperar a ver, a ver si llegan en el equipo, ahora confío en que vamos a hacer un, un buen playoff y que podemos avanzar, así que, ahora enfocado en esto, en llegar lo más lo más alto posible, pasando esto, el equipo en una torneo internacional también, que pasamos a Franca, y todo eso me motiva a seguir. Sí, además para colmo la, la Liga Brasileña está creciendo, ¿no? En constante crecimiento, está bien económicamente, los clubes viajan en avión, son bien atendidos eh, parte del plantel, me imagino que eso también hace a veces complicada la decisión de pegar la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Como decía, esto es una Liga que si viene es una Liga joven, porque está Eh, si no me equivoco la, la décima, sí, décima edición de la liga y, y está creciendo tiene los clubes tienen un sponsor muy fuerte que que hacen que los equipos estén bien que, que se preocupen en jugar solamente o al menos bueno, en este caso en Barú pasa eso y me importa muchísimo a la hora de jugar a la hora de tomar decisiones y todo estar tranquilo con estos de que que libera muchísimo para enfocarte en lo que tenemos que hacer, que fuera jugar al básquet. La verdad es que en ese, en ese aspecto de esta liga está está muy bien. La última. ¿Y estás siguiendo de reojo lo que pasa con Quilmes, donde jugaste muchas temporadas? ¿Estás siguiendo la liga nacional? Sí, sí, sigo muchísimo. Siempre que el partido miro, eh, sí, lo, lo sigo Quilmes, por ahí también, miro a amigos que están ahí en Olímpicos, mirando más varios partidos que, que hay, lo, trato de verlo, de, de tener ahí en el teléfono un partido, en la computadora otro, lo sigo lo sigo bastante a la Liga Nacional, y se extraña también, ¿no?, Porque son jugadores, amigos y todo, que allá, pero y se sigue, se sigue bastante. Bueno, su querido, le ponemos punto final a la nota y al programa se nos fue esta semana uno contra uno radio, pero no queríamos dejar de hablar con vos antes de lo que será este duro cruce contra el Franca, ¿no?, en la NBB, por los cuartos de final, lo mejor de la suerte... Y seguimos al habla. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por el contacto, por siempre acordarse de lo que estamos por acá. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra entonces Enzo Ruiz, uno de los integrantes de esta Legión Argentina que jugará los playoffs de la NBB. Nosotros nos vamos, pero la invitación está hecha para mañana, a las 11.